Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México Hoy Dios va a hacer un cambio en tu vida Así como en las personas que vinieron en la mañana El Señor cambió su mentalidad y su corazón Y renovó sus espíritus Hoy el, el, tu espíritu va a ser renovado por el poder del Espíritu Santo ¿Lo crees? Yo lo creo Porque tú has venido aquí hoy y es una cita divina, con no conmigo, ni con el pastor, ni con esta congregación. Tienes una cita divina con Jesús, con su Espíritu Santo. Porque hoy Dios te va a levantar a una nueva dimensión. Escúchame, yo no sé qué broncas traigas, yo no sé qué, qué situaciones estés viviendo, pero hoy Dios te va a hacer subir a un nuevo nivel. Te va a hacer que subas la montaña. ¿cuál es tu montaña? ¿cuál es tu montaña? ¿cuál es tu problema? hoy Dios te va a hacer que subas y pases y tomes ¿lo creas? yo lo creo yo sé que hoy yo voy a salir distinto de aquí ¿y sabes por qué? porque el Espíritu de Dios va a hablar hoy Dios quiere poner en ti un Espíritu nuevo voy a leerles números 13 si quieren buscarlo, si no yo voy a empezar ok prometo no tardarme tanto como la vez pasada <risa> bueno ustedes no tenemos hasta las 7 verdad entonces nos podemos quedar amén. entonces les seguimos <risa> números 13 del 1 al 14 voy a leer un poquito y quiero que por favor pongas atención no te me duermas ¿sí? si te estás durmiendo date una cachetada no me voy a espantar si ¿Sí? o sea tú date ¡pah!! date una cachetada tú solito Sí, eso bien, date una cachetada bien. Entonces el Eterno habla a Moisés diciendo, es números 13. El Eterno habló a Moisés diciendo, envía hombres para que exploren la tierra de Canaán. ¿Recuerdan esa historia? ¿Cuántos cuántos espías eran? ¿Recuerdan esa historia cuando eh, el pueblo de Israel sale de Egipto con mano poderosa del Señor, abre el mar, la columna de fuego, eh, salen con Egipto con todos los despojos y llegan ahí a entrar a la tierra prometida y mandan Espías, ¿cuántos espías eran? ¿Recuerdan la historia? 12 espías. Estos espías entran y voy a parafrasear un poco lo que dice ahí, porque dice: escógeme gente de, de, de las tribus y mandan a un a doce espías a recorrer la tierra que iban a conquistar. ¿Cuántos días los espías estuvieron dentro de la tierra reconociéndola? ¿Recuerdan a alguien? ¿Cuántos días estuvieron? Cuarenta días, muy bien, cuarenta días estuvieron reconociendo la tierra. Y, y aquí números trece del uno catorce habla precisamente de quiénes eran. Y yo quiero señalar ahorita a uno de esos doce que se llamaba Caleb, hijo de Jefone. Caleb, hijo de Jefone. Y más adelante, en Números 13, del 30 al 33, empiezan a narrar cómo los espías llegaron y empezaron a ver. Y entonces vieron que ahí habitaban tres gigantes descendientes de Anak. Anak es el padre de los gigantes, de acuerdo a la Biblia. Y descendían, estos tres hijos se llamaban Ajimán, Cesai y Talmae. Y habitaban en una ciudad fortificada, dice que, que estaba bien fortificada y estaba en, sobre una montaña. Y esa ciudad después se llamó Hebrón. Dice que pasaron, vieron que vivían los gigantes. Dice que cortaron racimos de uvas y llevaron el fruto y lo llevaron delante y se presentaron con Moisés. Estoy parafraseando para no leerlo todo. Y, y fueron, se presentaron con Moisés y delante de toda la congregación de los hijos de Israel. Como cuántos creen que eran los hijos de Israel que estaban ahí. ¿Cuántos salieron de Egipto? Dice más o menos eran como tres millones de gentes. Entonces estos dos espías se presentan delante de Moisés y de todo el pueblo de eso, y empiezan a, a dar su reporte y empiezan a decir nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella y muestran los racimos. Solo que el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Sus ciudades están fortificadas y son muy grandes. También vimos allí a los descendientes de Anak. Amalek habita en la tierra del Negev. Y en la región montañosa están los eteos, los Jebuseos y los amorreos. Los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, de repente, durante mientras estos, estos espías están dando ahí ese informe, un informe terrible, de repente se para Caleb y les dice, ¡Ey, pérdese! ¡Ch, ¡Cállense! ¡Cállense! Caleb se para y, les, y calla a estos espías porque el pueblo se estaba empezando a temorizar y Caleb los calla y les dice... Ciertamente subamos y tomemos la posesión, Pues nosotros podremos más que ellos Pero los hombres que fueron con él dijeron No podremos subir contra aquel pueblo Porque es más fuerte que nosotros Y comenzaron a desacreditar la tierra que habían explorado Diciendo ante los hijos de Israel La tierra que fuimos a explorar es tierra que traga a sus habitantes Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes. Nosotros a nuestros propios ojos parecíamos langostas. Y así aparecíamos a sus ojos. ¡Qué reporte tan tremendo! Imagínense, tres millones de gentes, diez gentes hablando mal, y Caleb, ¡no, espérense! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Números 14 del 1 al 3 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces. ¿Cuánta congregación? Toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Se pasaron llorando toda la noche por el informe de los 10 espías. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón. Toda la congregación les dijo, ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiésemos muerto en este desierto. En la mañana hablamos de algo que es el poder de nuestras palabras. Y que Dios te manda por el poder de su Espíritu que abra su boca. Escucha la predicación. Fíjate lo que están diciendo tres millones de gentes. Ojalá hubiésemos muerto en el desierto. ¿Qué les pasó a toda esa generación? Se murieron en el desierto. ¿Por qué nos trae el eterno a esta tierra para caer espada? ¿Por, para que nuestras mujeres y nuestros pequeños sean una presa. ¿No, no sería mejor volver a Egipto? Escucha, hermano, y yo no sé por qué, pero yo, yo sentí de Dios hablar de esto. Yo no sé qué traigas tú. Pero yo quiero que te fijes en el reporte que están dando los espías. Dieron un mal reporte. El pueblo murmuró, gritó, lloró, casi se tiró al piso, gimió y se quejaron toda una noche. Tres millones de personas utilizaron su fe en forma negativa. Lo que desearon se cumplió. Toda esa generación murió en el desierto. Solo dos personas entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés. Y Moisés hablaba cara a cara con Dios. Josué y Caleb, tres millones de personas hablando mal, toda esa generación murió en el desierto, solo Josué y Caleb sobrevivió. Esa generación, ¿sabes qué? Esa generación hizo enojar a Dios con su negatividad. La queja es tentar a Dios. Y yo te pregunto, ¿has irritado a Dios con tu negatividad? ¿Con tu queja? Con tu murmuración. Les decía yo en la mañana. O sea, por cultura el pueblo mexicano. O sea, hablamos cosas negativas. Que si de la vecina, que si del hijo, que si del... O sea, hablamos cosas negativas. Y sabes que Dios nos dio esta boca no para escupir maldición. Para hablar bendición. Y cuando tú murmuras, cuando tú no le crees a Dios... Lo haces enojar. Dios se enoja, sí, Dios se enoja. Y sabes qué ha de decir, ay otra vez. Pues que no has visto mis maravillas en tu vida. No te he lavado con la sangre de Cristo. No he perdonado tus pecados y sigues uf, tu queja y tu murmuración y a Dios. Y sabes que al tú verte menos que lo que Dios te ha hecho. Al tú hacerte menos de lo que Dios te ha hecho, el hablar mal de esta tierra bendita que Dios nos ha dado, México, irritas a Dios. Yo bendigo mi nación, yo bendigo México. Yo bendigo mi patria, este suelo precioso que Dios, donde me hizo nacer, o oh, con un propósito exaltado de Dios. Y no es casualidad que tú hayas nacido en México y en esta época. Dios está trayendo un avivamiento a su tierra, a su planeta, a su México y a Guadalajara. No es casualidad. hermanos míos, no, no hagamos irritar a Dios, no irritemos a Dios, no murmuremos mal, fíjate fíjate qué hicieron los espías, empezaron a desacreditar su tierra, Dios ya les había prometido la tierra, ¿están de acuerdo? ¿van a entrar allá a la tierra que fluye leche y miel? es tu tierra ¿y qué hacen los espías? no, es que esa tierra es que esa tierra sí, sí, da mucho fruto sí, tiene mucho pero esa tierra está llena de gigantes está llena de ciudades fortificadas está llena y está llena y está llena está llena. ¿y qué dice Caleb? ¿y qué? vayamos, subamos y tomémosla pues ya Dios no las dio ¿no? ¿sabes qué? yo cuando escribí esto yo dije Señor la verdad es de que pues eres tú Señor dice tal vez no has visto la contestación del Señor a tus oraciones y a las palabras y profecías que has recibido sobre tu vida a las promesas de Dios y no las has visto porque has estado quejándote quejándote y quejándote ¿por qué Dios? es que Dios tú sabes yo ya te lo di yo ya te lo di Yo ya te lo di. Párate y tómalo. Acción. No estar ahí sentado esperando a que te caiga del cielo. No, párate y tómalo. Empieza a ejercer esa fe activa que Dios ha puesto en ti. Porque no es una fe pasiva. La fe no es pasiva, es acción. Tú debes de actuar. Números 14 del 21 al 24. Está hablando el Señor mismo y fíjate qué, qué tremendo es y cómo, cómo el Señor mismo se enoja y habla el Señor y dice, sin embargo vivo yo, o sea, lo está afirmando el Señor, dice, y la gloria del Señor llena toda la tierra, que de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto y que me han puesto a prueba ya diez veces, o sea, diez veces la gente se quejó, murmuró. Y no han escuchado mi voz, ninguno verá la tierra que prometí con juramento a sus padres. Ninguno de los que me han menospreciado. Wow, ¡Qué palabra tan fuerte! Sabes que cuando tú empiezas a hablar negativamente y empiezas a ver, no las cosas en el filtro de Dios como el Espíritu Santo quiere que tú las veas. ¿Sabes qué estás haciendo? Dice, me menospreciaron. Es, préstame tu Biblia tantito, perdón. Es menospreciar esta palabra. Si Dios dijo que te lo ha dado, ¿por qué te estás quejando? ¿Por qué la estás menospreciando? ¿Quieres que Dios diga eso? Es que me menosprecias. Yo no quiero que diga el Señor eso. Dios me perdone si, si en un momento lo hago. Pero fíjate, dice, me, ninguno de los que me han menospreciado la verá, pero mi siervo Caleb, y escucha esto y este es el centro de esta predicación por cuanto ha demostrado un espíritu diferente wow por cuanto ha demostrado un espíritu diferente y me ha seguido con integridad yo le introduciré en la tierra a la que él fue y su descendencia la tendrá por posesión ¿cuál es el secreto de esto? un espíritu diferente ¿cuál es el secreto de esto? integridad Caleb tenía un espíritu distinto y Dios lo vio ni siquiera lo dice de Josué de Josué dice otras cosas pero de Caleb dice que él tenía un espíritu diferente Dios, ¿sabes qué? oh mi señor, yo quiero ese espíritu de Caleb bueno, no el de Caleb Entiéndame, no, no el espíritu de Caleb, sino el, ese espíritu que, que hacía que Caleb o sea, fuera distinto. Yo quiero ese espíritu, porque hoy Dios está trayendo cosas distintas a esta nación. ¿Sabes qué? Las cosas que se hacían antes, ya, esas ya pasaron. Ahora hay que hacer las cosas nuevas, hay que hacer, seguir lo nuevo que el viento del espíritu está trayendo. Un espíritu distinto. Diez de los espías se estaban atrás. Diez de los espías veían las cosas físicas, veían los ejércitos, veían las fortalezas y dos de los espías veían que Dios les había prometido esa tierra. ¿Cómo estás viendo tú hoy en día esta tierra? ¿Cómo estás viendo hoy en día tu situación personal, tu relación familiar, tu trabajo, tu escuela? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo los diez Oh, es que hay una fortaleza terrible. Oh, y hay gigantes y yo me veo así chiquito. No te menosprecies. El Señor Jesús ha pagado un precio altísimo con su sangre preciosa, muriendo en la cruz para que tú te levantes como un rey, y un rey no se achica. ¿Sí está bien dicho? No se achica. Sí, verdad? Un rey como se levanta. Un rey como camina. ¿Cómo camina un rey? Comporte. Y todas las chicas dicen, wow Con el rey, ¿no? ¿Y las reinas cómo andan? No andan, ay, pues, ay, ay, ay, ay, ay, ay. sí, patroncito, sí, patroncito. ¡No! ¿Cómo andan las reinas? Preciosas, llenas de joyas, hermosas. Amén. ¡Gloria a Dios, recíbelo! Un espíritu diferente. Pero ¿sabes qué? Me encanta lo que dice al final de estos versículos. Dice, yo, o sea, el Señor. Ven. Tú. Sí, ven. Tú eres Caleb. Amén. Eso. Dice, yo lo introduciré. Y esa tierra será para él. Y para su descendencia. Gracias, Caleb. Puedes verlo, puedes imaginarte a Dios tomándote de la mano e introduciéndote en la tierra que Él te prometió. Yo no sé qué Dios te haya prometido. A mí me ha prometido cosas, de hecho un montón ahí en la Biblia vienen. Pero aparte Dios nos ha prometido cosas ¿no? a cada uno. Hemos recibido visiones, hemos recibido una palabra tal vez de, de alguien que viene a predicar o de sus pastores han recibido o de sus líderes han recibido una palabra o el Señor mismo les ha dado sueños y visiones. Dios te ha hablado, Dios te ha dicho cosas. Lo que me encanta es que Él dice yo, yo, yo, yo, yo, yo te introduzco. Porque cuando tú tuviste un espíritu distinto Yo quiero ese espíritu distinto Tú lo quieres hoy Tú lo quieres hoy Yo quiero tener ese espíritu distinto Wow Cuando hablo esto Yo pienso en mis tres hijos Y pienso que lo que Yo hago O dejo de hacer Les afecta a ellos Padres Madres Ojo, ¿qué quieres para tus generaciones? Escucha, y esto se pone bien interesante más adelante. Luego nos brincamos, ¿qué pasa después de este informe? Dice la palabra que tres millones de gentes querían apedrear a Josué y a Caleb. Imagínate, tres millones, dice que toda la congregación querían apedrearlos. Porque ellos estaban diciendo, no, vamos, tomemos. Es como si yo estoy hablando ahorita a ustedes, vamos, tú puedes tomar tu tierra, tú puedes tomar tu visión, tú puedes tomar tu sueño. que te ha hablado Dios y tú estás con una piedra así? Imagínate cómo se sentían Caleb y Josué. Espérense, maestros, ¿qué les pasa, no? Si Dios nos dijo, ¿por qué no? Pero, ¿qué pasa? Dios se enoja y les dice, por cada uno de los días que exploraron, van a pasar un año en el desierto. Y pasaron 40 años. Y dice que la palabra que toda esa generación se consumió en el desierto. ¿Qué dijeron? Ojalá hubiéramos muerto en ese desierto. Y así fue. ¡Qué tremendo! ¿Ves? Y escucha la predicación de la mañana. El poder de nuestras palabras. El poder de lo que tú hablas. Josué 14. Estoy leyendo un poco porque quiero, quiero meterlos en el contexto. Dice, después de esto, después de los 40 años que estuvieron vagando por el desierto, llegan otra vez al otro lado del Jordán, el pueblo de Israel. Moisés los bendice, pone a Josué como su sucesor y entonces se están preparando para entrar y entonces entran perdón, ya a la, a, a la tierra y empiezan a conquistar y entonces... Dice que los, eh, Caleb eh, viene de la tribu de Judá. Entonces dice, los hijos de Judá acudieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, el Keneseo, le dijo, tú sabes lo que el Eterno le dijo a Moisés, hombre de Dios, en Cades de Barnea, tocante a mí y a ti. Fíjate bien lo que está diciendo. Pasaron ya 40 años. ¿Estás de acuerdo? Solamente Josué y Caleb quedaban. Toda la demás generación era una generación nueva dice yo tenía 40 años cuando Moisés siervo del eterno me envió acá desde Barnea para reconocer la tierra ¿cuántos años tenía Caleb cuando fue espía? 40 años 40 años ¿quiénes de aquí tienen 40 años? están en los 40 entre los 40 y los 50 bueno yo levanto la mano yo estoy entre los 40 y los 50 ok a esa edad a esta edad Yo tengo 44 años, a esta edad, hagan de cuenta que yo soy Caleb y entonces a esa edad fui ah, a allá. Dice, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Eterno, me envió acá desde Barnea para reconocer la tierra. Yo le traje el informe, fíjate lo que dice, yo le traje el informe como lo sentía mi corazón. ¿Qué dice Dios que tenía Caleb? Un espíritu diferente. Él dio el informe como lo sentía su corazón. ¿De qué habla tu boca? De lo que está en tu corazón. Llénate del Espíritu de Dios. Llénate de la Palabra de Dios para que cuando tú hables y des un informe a tus pastores, lo hagas como lo sientes y como lo sientas sea del Espíritu de Dios. Dice... Como lo sentía mi corazón, mis hermanos que he venido conmigo, descorazonaron al pueblo. Pero yo seguí al Eterno, mi Dios, con integridad. Aquel día Moisés juró diciendo, la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos como heredad perpetua. Porque seguiste al Eterno, mi Dios, con integridad. Ahora bien, he aquí que el Eterno me ha conservado la vida, como él dijo, Estos 45 años, desde el día que el Eterno habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba por el desierto, ahora he aquí que tengo 85 años. ¿Quiénes tienen 60 años? Sin pena, sin pena. Con orgullo. Entre 60 y 70. ¿Quiénes tienen de entre 70 y 80 Bien, gracias a Dios por su vida. ¿Más de 80? ¿Más de 80 tienes? ¿Cuántos tienes? 82. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¿Quién más tiene? ¿Quién más tiene? ¿Cuántos tienes? 82 también. Van parejo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? <risa> 82 años. ¿Hay alguien mayor de 82 años aquí? Escúchame bien. Escúchenme ustedes. Ustedes... Gente mayor que les llaman de la tercera edad, yo les yo, yo creo que son los mejores años que ustedes van a vivir. ¿Sabes por qué? Porque dice He aquí yo tengo 85 años, pero aún estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿De qué edad? De 40 años. ¿Te acuerdas cuando tenías 40 años? ¿Cómo te sentías? ¿Hacías ejercicio o, o qué hacías? Deportista, ¿qué hacías? Béisbol, gloria a Dios por el béisbol. <risa> Mi padre fue ciclista y tiene 91 años actualmente. Gracias a Dios. Y también fuerte, o sea, roble, el deporte es bueno. Chavos, el deporte es bueno. Pero, ¿cómo tenía las fuerzas, Caleb? ¿Cómo las tenía? Como de 40, como de 40. ¿Por qué tenía las fuerzas como de 40? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Porque había algo en él que era distinto, tenía un espíritu distinto y seguía con integridad a Dios. No se apartaba ni a izquierda ni a derecha a pesar de que pasó 45 años o 40 años en el desierto. No era como para dudar. Dijo ya vi morir a todos estos, Señor, ya llévame. Yo, yo he escuchado a muchas personas mayores, ya llévame, Señor, ya llévame, ya llévame, por favor, ya llévame, Señor. A los 85 años, el señor Caleb tenía fuerza como de 40. Y no se queda ahí. Dice, como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza. Y dice, ¿para qué? Para la guerra. Amados. A veces jóvenes nos estamos quejando de tantas cosas, fíjense que me incluye, nos estamos quejando de tantas cosas. Sí. Y este señor a los 85 años tenía las fuerzas como de 40 y no nada más pues, para sentarse y guiar a su familia, no, para ir y agarrar la espada y el escudo e ir a pelear. ¿Cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu problema? Te voy a decir cuál es tu problema. Tu problema es que no tienes un espíritu diferente. El problema no es la montaña. El problema no es la tierra prometida. El problema está aquí. Y el Espíritu de Dios hoy quiere cambiar ese y poner un espíritu nuevo dentro de ti. Un espíritu como el de Caleb que digas: aviéntame, la otra échamelo. Y tú qué, Coludo, toma, Coludo. No puedes contra mí, soy águila. Soy águila. Es que, me, perdón que esté leyendo tanto, pero me apasiona leerlos. O sea, es que yo me quedo, wow, Señor, yo cuando, si me permites llegar a los 85, yo quiero tener estas mismas fuerzas, como hoy las tengo. Dice, fuerza para la guerra, tanto para salir como para entrar. Y entonces viene el reclamo de Caleb hacia, hacia Josué Dame pues ahora esta parte montañosa De la cual habló el Eterno aquel día Porque tú oíste aquel día Que los anaquitas viven allí Y que hay ciudades grandes y fortificadas Si el Eterno está conmigo Yo los echaré Como el Eterno Ha dicho Tiempo pasado Tú tienes que entrar en esa dimensión de Dios, no en lo que Dios va a hablar, en lo que Dios ya ha dicho. Ahí tienes en la Biblia lo que Dios ya ha dicho, y reclamarle al Señor, como tú dijiste en esa palabra, Señor. Yo tomo, yo subo, yo guerrero ¿Guerreo? Sí, verdad, guerreo, ¿verdad? Sí. Sonó raro, pero yo peleo, pues. Dice porque tú oíste aquel día que los anaquitas viven allí y que hay ciudades grandes y fortificadas y el eterno está conmigo yo los echaré como el eterno ha dicho. Entonces Josué bendijo a Caleb hijo de Jefone y le dio Hebrón como heredad. Por eso Hebrón ha sido heredad de Caleb hijo de Jefone el que neseo hasta el día de hoy porque siguió con integridad. Siguió con integridad, integridad significa cumplidamente, cumplidamente con integridad, día a día. Cada segundo de su vida vivió con integridad y el, al eterno Dios de Israel a él siguió. Antes el nombre de Bron era Kiriar Arba, pues Arba había sido el hombre más grande entre los anaquitas y la tierra reposó de la guerra. ¿Sabes qué? Oh Dios, ¿sabes qué? Si tú quieres que México cambie... Si tú quieres que en nuestra, en, en nuestra nación haya paz, que no haya secuestros, que no haya robos, que no haya tal vez anarquismo, que no haya todas las cosas que, que podemos hablar y decir, ¿sabes qué? Necesitas tener un espíritu distinto. Necesitas tener y, y subir y, y, y que la tierra repose por la obra que tú estás haciendo para esta tierra, para esta nación. ¿Entiendes eso? en ti está el poder de cambiar las cosas joven tú crees que ay pues yo qué voy a hacer ¿cuántos años tienes hija? Veinte. pareces como de 15 gloria a Dios dice. pero no importa a tu edad tú puedes cambiar la situación ¿por qué? orando poniéndote un espíritu distinto siguiendo a Dios con integridad como dice, dice esa playera estar con en Dios párate por favor que lo vean todos Eso es la esencia, estar en Dios. Y la fuerza estará contigo, pero la del Espíritu Santo. Yo también soy fan de Star Wars. La siguiente me traigo mi sable para... para hablar de la espada del Espíritu, ¿te parece? Dice, siguió con integridad cumplidamente al Eterno y descansó y la tierra reposó de la guerra. Wow. Wow. después en Josué 15 del 13 al 19 dice de acuerdo con el mandato del eterno a Josué este dio a Caleb hijo de Jefone una parte entre los hijos de Judá le dio Kiriat Arba que es Hebrón Arba fue el padre de Anak y Caleb echó de ahí a los tres hijos de Anak a Sesai, a Jimán y a Talmai descendientes de Anak ¿qué hizo con ellos? se me van maestros porque esta es mi heredad Hace 40 años me la dio el Señor. ¿Hace cuánto tiempo que el Señor te prometió algo? Y a lo mejor no lo has visto cumplido. ¿Sabes qué? A lo mejor porque has estado sentado esperando a que llegues. ¿Y sabes qué hizo el viejito Caleb? ¡Ay, les voy, hijitos! Tenía las fuerzas de 40 años y subió la montaña y venció a los tres hijos de los gigantes. ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es tu gigante? Piénsalo. ¿Tu suegra? Yo amo a mi suegra, siempre la saco. ¿Pero es tu suegra? ¿Tu marido? ¿cuál es tu gigante? escúchame no lo vas, no vas a vencer esos gigantes hasta que no tengas un espíritu distinto como Caleb y el Espíritu Santo hoy quiere cambiarte y yo no sé por qué estoy hablando esto o sea la verdad y mi esposa me lo confirmó o sea yo iba a compartir lo mismo que la mañana porque entiendo que así lo hacen Pero ¿sabes qué? Yo creo que hoy Dios quiere que tú, hombre, te levantes en el poder del Espíritu Santo y cambies y seas un hombre como Caleb. o sea ve el amor de Dios tan tremendo para acá, para ti y para mí que si tú dices con todo yo no puedo Señor ah, ahí está mi espíritu y es a través de mi espíritu y por ahí la palabra dice que no es con espada ni no es con ejército es más con mi, con mi santo espíritu o sea que no puedes decir no puedo no te da chance el Señor de decir no puedo es que mi corazón no ha cambiado lo suficiente es que mi espíritu es que no conozco tanto de la palabra ahí te va mi espíritu y derrama de su cuerno el aceite de la unción sobre ti un espíritu diferente Dios está trayendo hoy un nuevo espíritu en ti y es como el espíritu un tipo del espíritu de Caleb a los 85 años tomó la ciudad a los 85 años vino un renuevo en sus fuerzas ¿Y sabes por qué vino un renuevo en sus fuerzas? Porque ahora las cosas las tienes que tomar a la fuerza. Las tienes que tomar a la fuerza. ¿Tú crees que el diablo va a soltar la tierra así nada más porque sí? Ah, sí, maestro Ten, llévatela. No, él pone resistencia, pero ¿sabes qué? Está poniendo resistencia sobre algo que Dios ya me dio a mí atrás. Entonces yo vengo en el nombre de Jesús con el poder del Espíritu Santo, con un corazón nuevo, con un espíritu renovado. Y con la unción del Espíritu Santo, yo vengo y tomo mi tierra. Y tú le, te me das maestro. Porque lo tienes que arrebatar. Tienes que llegar y decir, es mío. Éntrale, quítamelo. Es mío. ¿Tú crees que Caleb no peleó? ¿Tú crees que Caleb no agarró la espada y, y empezó a pelear? Claro. Peleó. Pero sin embargo, él tenía la certeza de que lo que Dios le había prometido ya era suyo. Con esa fuerza, ¿cómo puedes parar? Perdón, ya te lo arrugué. ¿Cómo puedes parar a una persona con esa certeza? ¿Cómo puedes pararlo? No puedes parar a una persona que se planta en el Espíritu de Dios, que sabe lo que es en Dios y que sabe que Dios le dio esa tierra ya. ¿sabes qué yo voy. por eso separaron Josué y Caleb ante tres millones de gentes y le decían espérense subamos y tomémosla sin embargo tres millones de gentes tenían miedo tú no tengas miedo hoy de tomar lo que Dios te ha dado el sobrino de Caleb fíjate cómo dice la palabra que la tierra le fue dada a su hija, a través de, de la hija de, de, Cal, de Caleb, le fue dada a Otoniel. ¿Y sabes quién fue Otoniel? ¿No sabes quién fue Otoniel? Otoniel fue el primer juez. Lee jueces y vas a ver que Otoniel fue de los primeros jueces. Si no es que el primero, ¿no? Creo que es el primero, ¿no? El primer juez. ¿Sabes qué? Escúchame tú bien, escúchame bien. Dios te ha dado a ti un nuevo espíritu Para que entres y subas y tomes la montaña Y venzas a los gigantes ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí Pero eso tiene un propósito también Que tú le des a tus hijos la heredad ¿Y sabes qué? Cuando tú entras y te levantas en el nombre de Jesús Y tomas la tierra que Dios te prometió Entonces tus hijos reciben esa tierra ¿Y sabes qué? Tus hijos rigen Rigen Entran a regir el reino de Dios, entran a ser jueces. ¿Quieres que tus hijos reinen? ¿Quieres que tus hijos rijan? ¿Quieres que tus hijos sean jueces? Dice la palabra que vamos a, a juzgar a la creación. ¿Quieres que tus hijos sean jueces? Entonces toma y agarra la valentía y el corazón y el espíritu de Caleb y entra y toma tu tierra. ¿Cuál es tu tierra? ¿Qué es lo que estás enfrentando? ¿Cuáles son tus gigantes? en la mañana les decía a Dios, no, a Dios no le interesa lo que tú opines a Dios no le interesa lo que la gente opine lo que tu comadre diga Dios a él le interesa lo que le ha dicho de ti y sabes qué, lo que tú te creas de eso ¿qué te estás creyendo de Dios ¿Qué te estás creyendo de Dios yo quiero creerme todo yo quiero creerme todo Caleb tomó la tierra y su descendencia rigió esa tierra este nuevo espíritu que Dios te está dando es para que tus hijos y tus nietos y tus bisnietos y los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos hasta mil generaciones te vean a ti hacer las maravillas que Dios ha prometido y hereden la tierra que tú estás conquistando Escúchame como lo dije, estás conquistando, no vas a conquistar, estás conquistando. Porque en el momento que recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, en ese momento empezaste a reconquistar tu tierra. Cuando tú tienes otro espíritu, hablas de ese espíritu y dominas. te domina la carne, por eso tienes que cuidar tu espíritu. Por eso tienes que llenarte del Espíritu de Dios. Por eso tienes que llenarte de la unción del Espíritu. Porque ¿sabes qué? Cuando tú te llenas del Espíritu de Dios, tu Espíritu va a dominar sobre tu carne y sobre tu mente. Y entonces vas a empezar a hablar las cosas de Dios y no las cosas que hay en tu mente o las cosas que te haya metido en el, el mundo en tu mente. No se puede. ¿Cómo ves? Hay problemas. Hay que... México está en crisis. Oh, y esto y el otro. Y tu trabajo se va a acabar. Y, y... tantas cosas. Sabes que a mí me encanta escuchar a Pedro Ferriz de Con. Bueno, me encantaba escuchar a Pedro Ferriz de Con. Y ya no lo escucho. ¿Sabes por qué? Porque me llena la cabeza de. Y ahora acá y los Estados financieros y ya dijo y acá el narcotráfico. Sabes que mejor apago el radio. Y me pongo a declarar bendición sobre mi nación. A tomar la tierra que Dios me ha dado, Señor, yo bendigo Guadalajara del norte al sur, del este al oeste, Señor, que los ríos de tu Espíritu corran y empiezo a orar. A tomar mi tierra. A llenarme de lo que Dios ha dicho. Yo te he prometido y yo te he dado esta tierra. ¿Y sabes qué? A los pastores, a ustedes, les ha dado esta tierra. Sí, sí. Es tan importante esto que estoy diciendo. Tener un, un cambio en nuestro espíritu. Que Pablo en Efesios, en el capítulo 3, versículo 14 al 21. Él hace una oración hermosísima por nosotros. Una oración del Espíritu. Efesios 3. Del 14 al 21. Dice. Escúchalo bien. Escúchalo. Luego lo buscas. Efesios 3 del 14 al 21. Dice. Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre. De quien toma. Nombre toda familia en los cielos y en la tierra. A fin de que conforme las riquezas de su gloria. Os conceda. Fíjense bien. Os conceda. De acuerdo a sus riquezas en gloria, ser fortalecidos con el poder de su espíritu en el hombre interior. Un nuevo espíritu. Seas fortalecido en el hombre interior. Para que Cristo habite en tu corazón por medio de la fe. De modo que siendo arraigado y fundamentado en amor, seas plenamente capaz de comprender... ...junto con todos los santos... ...cuál es la anchura... ...la longitud... ...la altura y la profundidad... ...y de conocer el amor de Cristo... ...que sobrepasa todo conocimiento... ...para que así seas lleno de toda la plenitud de Dios... ...y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas... ...mucho más abundantemente... ...de lo que pedimos... ...o pensamos... ...según el poder que actúa en nosotros... A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, de todas las edades, para siempre. Amén. Gloria a Dios. Fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Escúchame, hoy en día tú necesitas garra. Hazte así... ¿Quién le va a los Pumas de aquí? Nadie. ¿Sí? Perfecto, bien, hermano. Yo le voy al Atlas. Y las chivas dicen amén. Hoy en día tienes que tener la garra del espíritu. Tienes que tener garra. Tienes que ser gente de garra. No gente que... Sí, no, no, no. no, tienes que ser gente de garra Como Calés, yo voy a subir Esa montaña y me voy a echar esos tres gigantes Tienes que ser gente de garra Hazle así De garra, no te dé pena Garra No, oigo por acá, a ver A ver hermano, hazle garra Algunos hacen. Escúchame, no sé cuánto te falte Para que llegues a la montaña A la ciudad Pero necesitas sobreponerte A lo mejor te estás acalambrando Ya empezaste a subir Sí es mi montaña, es mi ciudad Y de repente uy, Pero te, te estás acalambrando No sé, tú tienes que sobrepasar esos calambres Tienes que sobrepasar las situaciones Y como Caleb, tomar lo que se te prometió Escúchame bien Y esto es una verdad No puedes hacer grandes proezas Si no quieres llegar más allá Y todos me pueden decir, amén, si sí, yo quiero y todo. Pero si realmente no quieres hacer más allá, no vas a hacer proezas. Necesitas que tener garra, garra. Escúchame bien, tus hijos necesitan ver que tú y yo hacemos proezas. Que tú y yo tomamos ciudades. Que tú y yo compartimos la palabra del Evangelio. Que las personas vienen a los pies de Cristo. Que las gentes son sanadas, liberadas. Entonces tus hijos van a ver las proezas. ¿Y sabes para qué? Para que ellos puedan regir la tierra. Tenemos que hacer lo que Dios ha puesto que hagamos en el lugar que nos ha puesto. ¿Dónde te ha puesto Dios? ¿En esta congregación? ¿En esta colonia? ¿En esta ciudad? ¿En esta nación? Tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. A tomar lo que Dios ha puesto delante de nosotros. No, no podemos perder el tiempo en situaciones personales que solo detienen la obra del Espíritu. Viene, escúchame, vienen cosas fuertes. Por eso es que Dios hoy te está hablando fuerte. Y sabes que ustedes tienen que contagiar a los de la mañana y a los de la noche. Con cosas fuertes. ¿Sabes que Vienen cosas yo tengo garra. Y cuando te ven los de la mañana o los de la noche, que te ven a ¿qué te pasa? Yo tengo garra. Tengo la garra del Espíritu. ¿Y qué te pasa? Pues compra la predicación. La garra del Espíritu, ¿sí? Escúchame, hoy, en este día, 2009, mes 9, el Espíritu Santo está dando a luz algo nuevo para la iglesia. ¿Y sabes qué? Ya el Espíritu Santo, y yo sé que a lo mejor eso te va a hacer botar lo, lo, los circuitos, el Espíritu Santo ya no es la palomita. Ahora se viene como un águila poderosa, un águila poderosa que tiene garras para tomar lo que es de él y hacer la obra que él quiere hacer. Porque es el tiempo ya de hacer las cosas, ya no es mañana, es hoy. El Espíritu Santo tiene ahora, es un, vela así en tu mente, un águila poderosa si la quieres ver blanca o la quieres ver de color de nuestro escudo nacional me la, pero es un águila poderosa y sabes qué esa águila poderosa con esas garras quiere aletear encima de ti quiere aletear encima de ti y decirte estoy poniendo mi espíritu en ti estoy poniendo ese espíritu nuevo ese corazón nuevo sobre ti y, y, si, y, si, y si no te basta eso pues ahí te voy ¡chum! y te toma para que tú tengas esa garra. El Espíritu Santo está trayendo sus tiempos ahora y este es el tiempo de México, es el tiempo de Guadalajara. Escúchame bien, en medio de la crisis vamos a ver cosas hermosas y poderosas. ¿Sabes qué? Mi oración cada mañana es: "Asómbrame, Espíritu Santo. Asómbrame hoy." Porque es tu tiempo, Espíritu Santo. Estás trayendo los tiempos al fin, estás acortando los tiempos. Asómbrame hoy en medio de la crisis vamos a ver cosas hermosas y esa fe nos permite subir la montaña como Caleb, como si tuviera 40 años, tú puedes ir más allá de lo que tú crees tú puedes vencer a los hijos de Anak, a tus gigantes escúchame, tus gigantes no son más grandes que el espíritu que Dios ha puesto en ti tus problemas no son más grandes que el espíritu que Dios ha puesto en ti Deja de murmurar, deja de quejarte, garra y toma lo que es tuyo. Dios nos ha llamado a que seamos fuertes del Espíritu. Nuestro Espíritu es lo más valioso que tenemos porque ¿sabes que Viene de Dios. Al recibir a Jesús en tu corazón, tu Espíritu despierta para adorar a Dios y comenzar a caminar en una fuerza interna que nos lleva a hacer cosas inimaginables. Esto solo será posible si vamos en pos de Dios como Caleb lo hizo. Caleb y Josué se enfrentaron a un pueblo de tres millones que murmuraban, se quejaban y se rebelaban contra Dios. Caleb no desacreditó la tierra prometida. Nosotros tampoco desacreditaremos México. Caleb al tener un espíritu diferente creyó a Dios. El fruto de su actitud fue que conquistó y derrotó a los gigantes que ocupaban su herencia. Además, no solamente los derrotó, sino que hasta su descendencia les heredó las fuentes de aguas que estaban arriba y abajo. Las fuentes del espíritu que están en los cielos y en la tierra son solo para aquellos que tienen un espíritu nuevo y la creación de un hombre interior fortalecido como Caleb lo era. Escúchame bien, Dios no quiere una buena iglesia. Dios quiere una iglesia con un espíritu Distinto. y hasta que no tengamos un nuevo espíritu no vamos a tomar lo que se nos ha prometido por eso hoy Dios está hablando esa palabra a ti cuando estás abatido cansado y acalambrado triste, quejoso y desanimado y solo ves las cosas malas eso no viene del espíritu de Dios tu espíritu es lo más valioso que tienes ya que has nacido del Espíritu y tienes el Espíritu del Hijo, tienes que hacer, tienes que tener la actitud de vencedor. Caleb tenía la actitud de vencedor, vamos, subamos, tomémosla, Dios lo dijo, actitud de vencedor. Dios te está llamando hoy a que sanes tu hombre interior, que cambies tu forma de enfrentar las situaciones, que tengas un nuevo espíritu, una nueva actitud, un espíritu nuevo. Y quiero terminar con esto Y quiero que se pongan de pie por favor Pueden ponerse de pie Escúchame Si tú quieres hoy ese Espíritu nuevo Levanta tus manos a Dios Yo no te lo voy a dar Te lo va a dar el Espíritu Santo Levanta tus manos y di, Señor Yo quiero ese Espíritu nuevo Yo quiero hacer tus maravillas Yo quiero subir y tomar la ciudad Yo voy a vencer a esos gigantes Empieza a orar al Señor y dile yo quiero eso Eso que he escuchado hoy yo lo quiero Porque sabes que esta iglesia va a cambiar Esta iglesia está cambiando Y sabes que ríos de gente van a estar entrando a esta, esta iglesia Sabes que tres servicios no van a ser suficientes Van a tener que hacerlo allá y poner pantallas aquí Y en la azotea y en la calle y donde sea ¿Por qué? Porque ustedes van a tener un nuevo espíritu Y van a hacer las cosas distintas Pídele al Señor, empieza a clamar a Él Recíbelo de Dios Dios te ha puesto en este lugar Para que hagas sus maravillas Y escucha lo que dice David David habló en el mismo tenor que Pablo David en el Salmo 51 dice Crea en mí, oh Dios Un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí wow Señor en esta mañana en esta tarde Señor te pedimos renueva un espíritu en nosotros Renueva mi espíritu Señor por un espíritu firme por un espíritu Señor entregado a ti por un espíritu de integridad un corazón íntegro que te siga no en izquierda derecha sino en rectitud Señor recto Señor no separarnos de ti Señor yo quiero caminar en rectitud como Caleb y que tú puedas decir y yo puedo escuchar de tus labios como mi siervo Caleb caminó en rectitud delante de mí di tu nombre como mi siervo como mi sierva di tu nombre